La hora 17.6, la temperatura en este momento en la ciudad de Buenos Aires, nubladicto, un poco frío, pero más o menos, no sé. Eh, Belén, ¿cómo le parece el clima? Belén es nuestra operadora, fresco me dice Belén, haciendo como una síntesis... Increíble de la situación en este momento climática Fresco, está bien, está fresco Bueno, así estamos en este momento En Buenos Aires vamos a contarles Vamos a hablar durante una hora De cuestiones vinculadas a los negocios A lo que pasa en las empresas Un poco de tecnología, vamos a hablar de emprendedores De todo esto en esta hora acá En RadioLED Nos escuchan obviamente en www.radioledonline.com Tenemos una Cuenta de Twitter de este programa que es arroba solonegociosweb y una página web del mismo www.solonegociosweb.com.ar. Hacemos un resumen rápido de los temas de esta mañana, de este comienzo de semana. Bueno, impactante el tiroteo en Las Vegas, ¿no? 58 muertos hasta el momento, eh, los heridos más de, más de 500. Todo esto ustedes saben en el feroz tiroteo que se dio anoche en un festival de música country ahí en, en, en Las Vegas. Stephen Paddock es el agresor, está, fue abatido, obviamente, es el que tiró desde un piso, desde un piso 32, desde el Hotel Mandala Bay, al, eh, al, eh, eh, al complejo, así se dice, en el que se estaba realizando este, este recital de música country. Bueno, la verdad tenía un verdadero arsenal dentro de esa habitación, Lo que está pasando en los últimos minutos es que ISIS, el Estado Islámico, reivindicó el, el atentado y dijo que Paddock es un, un soldado convertido hace pocos meses al, al islamismo y al Estado Islámico. Se trata de una persona de 64 años, ahí oriundo del Estado de Nevada, es un estadounidense obviamente. Eh, no queda claro, las autoridades de, de, de, del Estado de Nevada y del gobierno federal en los Estados Unidos habían dicho hace unos minutos también que esta persona era un lobo solitario que descartaban un. No, no que descartaban pero porque la verdad que no descartan nada pero digamos que no se creía que era un atentado terrorista minutos después salió ISIS a, a, a reivindicar el atentado bueno todavía no, no, no queda claro bien si, eh, si efectivamente esta persona era un, un converso que había adherido a ISIS y que como tal Realizó esta tremenda masacre La mayor masacre Así en tiroteos En la historia de, de, los, de los Estados Unidos Así que bueno La verdad Tremenda las imágenes Hay un montón de videos filmados Porque obviamente había mucha gente En un recital Se, se vivieron momentos de, de, de, de terror realmente Imagínate Para matar a 58 personas eh, eh, a, lo, a balazos Y herir a 500 Una sola persona Estaba realmente con un Con un verdadero arsenal Armas automáticas Ahí en esa habitación en el piso 32 en el Mandalay Bay. Bueno, eh, vamos a contarte que, que, cómo evoluciona la información en este, en este sentido a lo largo de esta hora acá en Solo Negocios. Bueno, vamos a hablar un poquito de política local. Hoy un, hay una encuesta de Alessio Bernstein que publica el Diario Cronista que indica que cambiemos, llega a las elecciones con un comillas pico de optimismo social, cierro comillas. Todo esto es a 20 días de las elecciones. Bueno, Macri volvió a mostrarse esta mañana con la gobernadora Vidal en Lomas de Zamora, ahí inaugurando el viaducto en el Puente de la Noria y le hizo una chicana a... Um, Martín Insaurralde, el intendente K, obviamente, de Lomas de Zamora, que está alineado con Cristina. Ahí Macri le dijo, teníamos la presión de llegar antes que Jessica diese a luz. Jessica Sirio, la esposa de Martín Insaurralde. Así Martín puede llegar y cruzar el puente a tiempo Chicanío. El presidente, que está chistoso el presidente Los chistes de Macri no son muy felices Que digamos, viste que siempre hace chistes A los, a los mandatarios a Putin, la última vez también A Merkel, le hace chistes de fútbol y lo miran con una carucha Como diciendo, ¿qué me está diciendo este tipo? Este traductor de por medio Bueno, en este caso, obviamente, era una chicana A, a, a Martínez Auralde Que todos entendieron, no estuvo tan mal Pero para ellos otros chistes del presidente No son tan felices Bueno, lo chicaneé un poquito ahí al intendente Kirchnerita Martín Insaurralde con el, el inminente parto de su esposa, la, la modelo Jessica Sirio. Bueno, mañana también Macri va a seguir, siguen de gira, va a estar con, Olavar con en Olavarría, con, con, con Vidal también, así que bueno, todo esto para ver si se revierte ese pequeño porcentaje con el cual Cristina le ganó a Esteban Burrich en la muy reñida eh, Pasó a senador por la provincia de Buenos Aires. Bueno, ayer también estuvo la carta, la famosa carta muy dura, una marcha multitudinaria. Estamos hablando del caso de, de, Santiago, Ma, de Santiago Maldonado. Habló el hermano, leyó esta carta Germán eh, Maldonado ayer en la, plaza, en la Plaza de Mayo a dos meses de la desaparición de Santiago. Mucha crítica a Vidal, a Peña, a Michetti, a Macri. Obviamente, otra vez pidiendo la... Renuncia de la Ministra de Seguridad Pulrich, eh, así que bueno, muy dura Y mucha gente realmente ayer eh, Reclamando la aparición con vida Y el esclarecimiento de este tema Que hace dos meses nos tiene Con la pregunta, ¿Dónde está Santiago Maldonado? Bueno Ayer en el programa de Majul El jefe de gabinete, Marcos Peña, volvió a defender a la gendarmería, bueno, después de esta marcha multitudinaria, así, así las cosas, el clima no deja de, no, no, no, no se calma, obviamente porque no aparece Santiago y obviamente que va a empezar a ser un tema cada vez más presente de acá en estos días, eh, en estos 20 días que quedan para las elecciones legislativas. Bueno. También hay novedades con el, tema, con el tema de la reforma laboral. El gobierno aparentemente, según lo que, con, lo que cuentan los diarios hoy, quiere concretar esta reforma laboral eh, y, y hacerla en el medio de las negociaciones salariales del año, del año que viene. Eh, el, el, aparentemente lo que va a pasar es que Macri y sus funcionarios van a intentar aplicar cambios en las condiciones de trabajo... Y que sea parte todo esto de la discusión paritaria. O sea, dentro de la paritaria, colar la reforma laboral, ¿no? Obviamente, con la idea que ya vienen diciendo Macri y sus, y sus funcionarios, de reducir costos, bueno, todo esto. Hay un ok, yo te contaba el, el solo negocio pasado, que desde la CGT no hay mucha presión. O, o sí, la va a haber cuando. Digamos, si, si la reforma va a ser muy dura, pero hay un semi-ok -okay de la CGT para llevar adelante. Eh, algunos, algunos cambios es una reforma que cuenta con el visto bueno de la CGT la CGT, eh, la CGT que se va a reunir mañana y que va a cerrar filas no habrá paro, no va a haber más protestas va a haber una reunión mañana eh, que se va a hacer en la fraternidad va a estar Moyano, va a estar Barrio Nuevo va a estar Antonio Caló, o sea todos los, los gordos y los grosos de la, de la CGT van a estar ahí van a estar los, los gremialistas díscolos, los que no están tan alineados con el gobierno, bueno van a estar todos ahí en la fraternidad La, la, la, el, el eje de todo esto y la coincidencia es que no va a haber medidas de fuerza, ni mucho menos se la van a hacer fácil en ese sentido al gobierno de acá a por lo menos la apertura de las próximas paritarias el año que viene, que según lo que esperan el gobierno, va a incluir el algún tipo de tema de la reforma laboral <coughs> esto fue una tos no está auspiciada por el momento, si hay algún auspiciante interesado auspiciar tos en este programa puede puede hacerlo, bueno se viene el guanaco Belén, ¿sabes qué es el guanaco? me dice que no Belén y me hace un poco de trompita, como diciendo no me pongas en apuros no sé qué es el guanaco, bueno mañana van a lanzar el nuevo billete de 20 pesos que tiene un guanaco en su en el dibujito, viste que está la ballena bueno, ahora el billete de 20 pesos va a tener el guanaco lo van a presentar mañana a los funcionarios del banco central, esto va a ser en Río Grande porque allá es tierra de guanaco digamos donde más guanacos hay, entonces se van a presentar el nuevo billete de 20 pesos A Río Grande De esta manera el, el billete de 20 pesos Se va a convertir En el de menor denominación De los que están circulando En el mercado Porque los de 5 y los de 10 No se van a hacer más Obviamente que hay Todo un proceso Hasta que se discontinuen Pero no se van a hacer más Y obviamente va a haber Monedas de 5 y 10 pesos Que la idea es que aparezcan A fin de año Al igual que el billete de 1000 en este caso no va a tener un guanaco, obviamente va a tener un hornero, como ya sabíamos, el billete de mil pesos va a tener un hornero. Así que a partir de fin de, del último trimestre de este año vamos a tener un billete de mil y vamos a tener el nuevo billete de 20 pesos y monedas de 5 y 10 pesos y no se van a imprimir más, obviamente, billetes de 5 y 10 pesos. Bueno, la última, la última, la última noticia de este resumen es todo lo que está pasando en Cataluña vos sabés que ayer hubo este polémiquísimo referéndum bueno, ahora lo que está pasando es que hay un llamado a huelga general para reforzar este plan eh, separatista ahí en, en Cataluña los gremios, los partidos y activistas del independentismo convocaron esta mañana una protesta masiva contra el gobierno español, Rajoy el presidente, el presidente de, ese de ese país, mantiene una alerta a las fuerzas de seguridad, bueno, un Tole tole 800 heridos ayer Toda esta cuestión de De que si se vota Que si no se vota Si lo, lo permitía la ley Si no lo permitía la ley Bueno Toda esta historia Tremendo lo que está pasando Mucho, acti, mucho activista Que se enfrentó con, con la policía Las fuerzas nacionales Enviadas por Rajoy Que querían impedir Querían impedir la votación Igualmente Según los datos De los, de los organizadores O sea De los políticos De catalanes De eh, 2,3 millones de catalanes De un total De padrón De 5,3 millones pudieron eh, votar se sumaron a la desobediencia y, y pudieron emitir su voto y de, de, de esos según las autoridades catalanas, siempre de esos 2,3 millones de catalanes que votaron el 90%, por, el 90 optó por independizarse de España, lejos de solucionarse esta cuestión, todavía vamos a ver cómo, cómo termina esto o cómo empieza a terminar o cómo sigue transcurriendo, porque la verdad es que van a venir unos días, unos días de tensión ahí en la madre patria con toda esta cuestión de Cataluña intentando separarse, independizarse de España. Bueno, recordamos, arroba solo web en, twi en Twitter, www.solonegociosweb.com.ar La página en internet, en un ratito después de finalizado este programa, subimos allí online este programa para que puedan hacer clic y escucharlo, para que puedan compartirlo en redes sociales. Les vamos a ir a compartir los links a los principales temas que estamos tocando en este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 Una nueva forma de entender la radio. Estrategias produ Productos Tendencias Tendencias Y rum rum corporativo Si pasa en las empresas Lo encontrás en Solo negocios Bueno, volvimos 17.6 la temperatura subió, Belén O sea, por ahí no está tan fresquito ahora ¿O está más o menos fresquito? ¿Qué te parece? ¿Vos sos como la chica del tiempo De TIC de acá, de esta radio no? Bueno, no sé, no sé, vamos a ver. Por ahí me igualita, me dice. No sé. Vamos a poner en consideración después de los oyentes. En tu Instagram tenés fotos no más vestidas que, que esta chica, ¿no? ¿Cómo se llama? Eh, Sol Pérez, exactamente. Bueno, pero por ahí, ¿quién te dice? Haces una carrera como meteorólogo de Radio LED y después te vas un bailando. ¿Quién te dice? ¿Por qué no? ¿Por qué no? De acá la vamos a patrocinar, sin dudas. Bueno. Amigos, entonces 13:21, a la temperatura en este momento en la ciudad de Buenos Aires y el fresquito que decía Belén hace un rato, ahora acompaña con un poquito de solcito, por lo menos en esta parte de la capital federal. Bueno, lo habíamos anunciado la semana pasada, habíamos hecho una nota con Juanjo Méndez, el secretario de transporte de la ciudad. <coughs> habíamos hablado de esta exposición de ciudades inteligentes que se hacía... En Buenos Aires, bueno, finalmente se hizo Estuve, muy interesante lo que se vio ahí, en, en, lo que se ahí en, en Smart City En Smart City Expo, ¿eh? Tenemos camarita Ahora para todos nuestros fans, dice, no, se había Pinchado la, el primer plano Para todos nuestros fans que nos estaban reclamando, ahora me pueden ver Estamos ahí, saludamos a todos, ahí estamos Bien, bueno, hablamos de ciudades Inteligentes Muy interesante la exposición, esta primera que se hace acá en, en Buenos Aires, una exposición que se, hace, que se suele hacer en, en, en muchas ciudades del mundo. Digamos, el tema de las ciudades inteligentes es una de las, de las ramas de la tecnología que está en boga en este momento. Algunas cifras que me traje ahí de, del evento. Para el año 2022 habrá 29 mil millones de dispositivos conectados a Internet a nivel mundial. De ellos, 18 mil millones serán dispositivos asociados a lo que se llama Internet de las Cosas, o esta cuestión de que todos de todos los, los dispositivos, los sensores, los gadgets, todo lo que está en tu casa, todos los aparatejos que están dando vueltas por ahí, van a tener algún tipo de conexión a Internet. Y obviamente que muchos de esos conectores y sensores y demás están en las calles, están en el alumbrado público, están en los tachos de basura, están en muchas cuestiones que tienen que ver con, esta, con esto de ciudad, eh, de ciudad inteligente. Bueno... Hoy en Argentina ya, se, ya, ya están conectados más de un millón de dispositivos, lo que se llama Machine to Machine, por sus siglas en inglés, que es esta conexión entre máquinas, digamos. Dispositivos conectados a Internet que hablan, entre comillas, entre ellos mismos sin la interacción... De un humano, ¿no? Dispositivos que se, que se conectan Y que están transmitiendo información entre ellos Bueno, vamos a hablar con, eh, con alguien que estuvo ahí presente Con una de las compañías que estuvo ahí presente Me Estamos hablando de Claro, la, la operadora móvil Estamos en comunicación con Marcelo Guglielmucci Que es gerente de marketing y planeamiento comercial Para el mercado de empresas en Claro, Argentina Marcelo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo les va? Buenas tardes Bueno, muy bien Interesante todo lo que veíamos ahí en... en en la Smart City Expo. ¿Me contás un poco cómo, cómo fue la experiencia para ustedes, para Claro? Sí, te cuento. La verdad que superó nuestras expectativas por el caudal de gente. Eh, fueron tres días realmente con mucha gente. Participaban desde intendentes, este, eh, gobiernos provinciales, eh, gobierno nacional. Así que bueno, estuvimos ahí presentando con nuestro partner. Tenemos una alianza con QuadMines. Es una empresa... Argentina que hace este tipo de soluciones, fabrica tanto los sensores como el software. Y bueno, unido a nosotros, que le damos las plataformas y la conectividad, estuvimos presentando básicamente una solución de, de recolección de residuos inteligentes. A ver, contame de, un poquito, de... porque vos lo decís así al, al pasar <risa> y yo me imagino, no sé, robots recolectando la basura. No, no, la verdad que no, no es eso. En realidad es este. Ante todo es una plataforma de logística que permite trackear primero y principal los camiones y ¿sí? los camiones que están recolectando los residuos. Saber en qué momento pesos... y dónde están los camiones y tener un control de cómo, va, cómo se mueve esa, esa flota, exactamente, ¿no? Exactamente, diagramar las rutas y poder darle después un seguimiento de cómo se hizo esa recolección. Y lo Correcto. que estamos presentando ahí como algo más novedoso es la posibilidad también de sensorizar los contenedores de basura. ¿Esto qué significa? Básicamente hoy los contenedores, y en la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, se pueden ver, están dispuestos en la calle, pero no se sabe, digamos, cómo se están llenando, ni se sabe dónde están más allá de, de, de un tracking, ¿no? De, de donde se pusieron originalmente. Claro. Con estos sensores lo que se puede hacer, por ejemplo, es una traza de recolección inteligente, a medida que se van llenando, por ejemplo en lugares donde hay muchísimo tránsito, no sé como el barrio Las Cañitas o Palermo, calles muy angostas se podría, por ejemplo, no pasar por todos los contenedores todos los días y de esa manera hacer un tránsito mucho más fluido. Pero eso es espectacular. O sea, si, si el, el contenedor no está del todo lleno, por ahí no, le, le suena una alarma al, al, al, al, al camionero que va en ese momento y le dice, muchachos, por acá no hace falta pasar hoy, pasemos mañana y seguimos por otro lado. Está perfecto. Exactamente, hoy se pasa por todos, los, por todos los contenedores todos los santos días, la verdad que si contenedores está por ejemplo o al sea, 20% no tiene sentido que el camión pare entorpeciendo el tránsito, también con estos sensores uno puede ver también cómo se va llenando, se va echando la, la curva en, en, en los horarios, Pero la verdad es que si bien este, hay un montón de campañas para sacar la basura en un determinado horario, la verdad es que con esto se podría saber realmente a, a qué hora se van llenando, inclusive qué tipo de, de basura se está, se está eh, tirando en esos contenedores. Bien, ¿y esto ya se está usando en la Ciudad de Buenos Aires? ¿O hay algún plan de hacerlo? ¿O es un servicio que ustedes están ofreciendo? ¿Cómo, cómo es el, el, el, el camino de la concreción a que esto digamos, pase a del, del laboratorio al tacho de basura real? La verdad te digo, falta muy poco para que esto pueda pasar a la vida real. Y depende nada más que de las ordenanzas municipales que lo puedan autorizar. Hoy la recolección, por lo menos en lo que es la ciudad de Buenos Aires, la ordenanza pide que se deje una constancia de que el camión pasó a recolectar ese, ese, digamos, ese tacho de basura. Eh, lo que faltaría es que lo autorice a no, a no parar y no recolectarlo si no está lleno. Este, o sea que es meramente una, un cambio en las ordenanzas, Y esto obviamente es mucho más eficiente, mucho más económico, que a la larga se traduce también en un ahorro de impuestos, porque las empresas que recolectan podrían hasta cobrar menos por obviamente mucho menos este, traslado y detenciones y demás. Bueno, así yo te, es que estuve, pasando, estuve pasando por, por el stand de Claro, estamos hablando con Marcelo Guglielmucci, que es gerente de marketing y para comercial para empresas en, en Claro Argentina. Pasé por el stand también y también vi que había algunas soluciones de este, en este sentido que tienen que ver con cuestiones de, de, de estacionamiento, ¿no? el, el, el que aportan a la ciudad inteligente, pero desde el lado del, del parking. ¿Es así? Sí, exactamente. Estabíamos, estuvimos mostrando unos sensores que básicamente lo que detectan es la presencia o la ausencia de un auto ¿sí? en, esa, en esa parcela en particular. Estos sensores están desarrollados también aquí en Argentina y se puede instalar directamente en el, en el pavimento o se pueden instalar en un predio cerrado. O sea, es decir, soportan la intemperie como pueden estar también en un predio cerrado. De esta manera, ¿qué se puede ver? se pueden ver los lugares que están disponibles a la hora de, de buscar un estacionamiento, este, o inclusive lo contrario, se puede censar, por ejemplo, en lugares que está prohibido estacionar, imaginemos o sea, rampas de discapacitado o imaginemos lugares reservados para ambulancias, se puede sensorizar esto y, y de alguna manera mantener una alarma o, o disparar una alarma si es que se están ocupando. Eh, esto está desarrollado en un ambiente abierto, es decir, se llaman APIs, para, para que se puedan conectar a cualquier aplicación, eso es lo de menos, la verdad es que par, la aplicación se pueda conectar, por ejemplo, a una aplicación de parking, no se sé, vamos a suponer, en todas las concesiones de estacionamiento que da la, la ciudad o que da una determinada ciudad, podrían tener una aplicación en donde uno ve a dónde hay lugar y en base a, a hacia dónde se está dirigiendo, le diga, bueno, el lugar que, que tiene disponible para poder estacionar. Sí, o la sumás a cualquiera de las aplicaciones que por ahí hay de tránsito y demás. Se puede sumar también. Exactamente, porque está pensado así. Está pensado abierto para poderse sumar a cualquier otra aplicación. Bien, bueno, hablamos de, de para, para terminar, eh, eh, hablamos de... Estacionamiento, hablamos de residuos, de manejo de residuos, alguna otra, alguna otra cuestión que, que podamos eh, encontrar una aplicación rápido en este universo de internet de las cosas en el corto plazo. Sí, claramente, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con logística ya está muy avanzado y tiene muy, múltiples usos, no. Como yo te decía, finalmente lo de la recolección de residuos no deja de ser una plataforma de logística, por lo tanto se podrían estar monitoreando, por ejemplo los taxis, se pueden monitorear los colectivos, la frecuencia se pueden hacer un montón de, de una ambulancia por ejemplo en lo que es un sistema de salud en lo que es salud también se puede hay un montón ya ahora de, de novedades por ejemplo para lo que tiene que ver con el control ambulatorio ¿no? de determinados pacientes que necesitan estar Hoy en día, continuamente, yendo a, a un sanatorio a hacerse una, una determinada medición, esto se podría empezar a hacer remoto. Esas son soluciones que ya hoy existen y que de a poquito lo vamos a ir viendo ¿no? en la calle. Este, a medida que, que pasa un poco el tiempo, pero ya están disponibles. Bueno, obviamente que les interesa, hablamos de la Ciudad de Buenos Aires porque organizaron esta expo y me imagino que les interesa, ¿cuán cerca lo ven ustedes? Y ahí te pido una opinión tuya más personal, digamos, a que esto empiece a concretarse, digamos. Hay algunas cosas que yo sé que ya se están haciendo desde el, desde el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, pero bueno, ¿cuán, ¿cuán cerca estamos de la concreción de, de estos proyectos? Mira, yo creo que estamos muy cerca, porque como te decía, por ejemplo, en lo que es la recolección de residuos en la Ciudad de Buenos Aires, está un paso de poder hacerse lo que te contaba, de, de hacerlo un poco más inteligente. Solo resta, digamos, modificar algunas ordenanzas. Y hay un montón de iniciativas en la Universidad de la Ciudad acerca de parking también este, y de, de, de, de, de determinadas de determinadas cosas en la ciudad. Así que yo calculo que ya para el año que viene... Algunas de estas cosas seguramente las vamos a estar viendo Bueno Marcelo, muchas gracias por la charla, te mando un saludo grande No, un saludo a todos, muchas gracias a ustedes Hablábamos con Marcelo Guglielmucci, gerente de marketing y planeamiento comercial Para el mercado Empresas en Claro Argentina Amigos, escuchamos un poquito de música y volvemos con más Solo Negocios No se vayan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 Negocios Con Sebastián Catalano Bueno, volvimos ¿Cómo sube la temperatura a lo largo de este, de este programa? Está bien que estamos al mediodía, Belén Pero bueno, ya estamos en casi 20 grados Y bueno, 2 grados y medio Subió desde que arrancamos hasta ahora Así que bien, ya se ve solcito En el barrio de Palermo Está lindo el frescor que anunció Belén Cuando arrancamos este solo negocio Ya parece que está dejando Más Lugar para un calorcito Así que bueno, vamos a tener una, una, una linda tarde En la ciudad de Buenos Aires Bueno, impresionantes las fotos de lo, de lo que pasó Y de lo que está pasando en Las Vegas Ahí eh, que se ve cada vez más Más videos en las redes y demás de De lo que fue esta masacre Impresionan ahí las fotos que en este momento Como la que tiene por ejemplo el diario de la Nación Como foto principal en este En este momento, además de, de Todas las fotos de, los, de las ambulancias Y lo, de toda la parte de, de gente socorriendo a los a los heridos eh, las, eh, la, la foto esa de las ventanas del hotel Mandalay Bay un hotel que ustedes van a ver que es como una cosa de muy, mucho dorado los vidrios muy dorados bueno ahí impresionan esos dos huecos en las ventanas de donde obviamente este, este, este tirador este señor Roddy que de 64 años que fue abatido hizo sus, sus, sus, sus disparos que terminaron con la muerte de por el momento 58 personas Más de, de 500 heridos Sigue sí, el tema Estaba mirando recién Sigue la cuestión De, de que no se sabe Si Bueno ISIS reivindicó el, Reivindicó el, el, el hecho Como un atentado Y dijo que Esta persona Se había convertido eh, eh, Como ferviente Seguidor Del, del Estado Islámico hacia, Hace Hace pocos meses Y bueno Eso lo llevó a, a hacer este atentado Las autoridades En los Estados Unidos Si bien no descartan Todavía una cuestión Vinculada con el terrorismo no hicieron ningún ningún comentario en principio habían eh, se había hablado de un lobo solitario bueno vamos a seguir hablando de ciudades inteligentes recién hicimos una nota con la gente de claro eh, que es uno de los operadores que provee la conectividad para este tipo de cuestiones ahora vamos a hablar con eh, con la gente de bgh de tech partner que es una de las ramas de bgh que se encarga de desarrollo tecnológico y que eh, y que también están en este, metidos en este mundo del desarrollo de productos y de soluciones para ciudades inteligentes. Vamos a hablar con Pablo Losa, que es Vicepresidente de Marketing de BGH Tech Partner. Eh, Pablo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes Sebastián, ¿cómo te va? Bien, bien, muy bien, gracias por, por atendernos en este mediodía. Eh, Pablo, recién hablábamos con la gente de Claro y nos contaba un poco de las soluciones que hay para el rubro de la recolección de residuos, del estacionamiento y todo. Yo sé que ustedes también eh, están desarrollando un montón de soluciones que tienen que ver con, con, el, con el segmento de las, ciudades, de las ciudades inteligentes. Me interesaba por ahí arrancar y hacer un poco foco en las cuestiones que tienen que ver con, con temas medioambientales. ¿Te parece que empecemos por ahí? Sí, a ver, nosotros tenemos, como bien decís, eh, Sebastián, un conjunto de soluciones para las, las ciudades. Lo cierto es que cada ciudad es única, ¿sí? Con lo cual... Hay que hacer cosas estamos... medio a medida de cada necesidad, Exactamente, ¿no? Exactamente, tal cual, ya sea por el tamaño de las ciudades, por la configuración de sus ciudades, no es una ciudad mediterránea, es una ciudad que tiene de cara al río, o sea, la, la, la, la movilidad que tiene, su configuración por las calles, eh, las luminarias de las calles. Entonces, cada ciudad es única realmente. Y si bien uno puede hablar de ciertas soluciones estándares, lo cierto es que el trabajo comienza entendiendo la problemática de cada ciudad. Claro. Finalmente, lo que hacemos es configurar las soluciones a la medida de ciudades. Sí. Entonces, es cierto que en el medio ambiente hay un conjunto de alternativas, pero finalmente lo que hicimos en Ciudad de Buenos Aires en términos de medio ambiente fue muy a la medida de la Ciudad de Buenos Aires. ¿sí? Entonces, nuevamente, si bien las soluciones un poco el título te estandariza, lo cierto es que luego se configuran a la medida de cada ciudad, porque ya lo sabemos, cada ciudad es única. Bueno, y a ver, y Buenos Aires, por ejemplo, ¿qué particularidades y qué, y qué soluciones se le puede aportar a, Mirá, a ciudad una ciudad compleja, compleja la, como la nuestra? Claro, tiene por un, por un, por un lado el mapa geográficamente, tiene la, la, la General Paz, pero por otro lado da al Río de la Plata y al Riachuelo. Entonces vos tenés que la ciudad de Buenos Aires está atravesada por cuencas, Son todos esos ríos claro. que están entubados, que hoy son ríos subterráneos. El Maldonado, el Arroyo Vega, el Sildañez, etcétera. Son un conjunto, si no recuerdo mal, son siete cuencas, las cuales están entubadas. Y sabemos todos que eso a veces tiene pro... desbordes, se provocan inundaciones, sí, todas estas cuestiones, ¿no? la problemática de la ciudad, ¿no? esas imágenes de cosas flotando en Cabildo, en Puente Pacífico. no Y que de repente no pasaron más. ¿Qué fue lo que ocurrió? La Ciudad de Buenos Aires identificó esta problemática y, y empezó a diseñar esas soluciones que no se ven, ¿no? esas obras que no se ven. ¿Qué hicimos entonces? Nos, junto con, el, en ese momento, la Dirección de Hidrometría de la Ciudad de Buenos Aires, nos pusimos a entender la problemática y lo que descubrimos es que había que entender no lo que ocurría arriba, en, en las calles, en la boca de tormenta, sino lo que ocurría por debajo, en el mismo río subterráneo. Entonces empezamos a colocar sensores, sensores de... ¿Qué caudalímetros? O sea, ¿Qué caudal de agua? De, de ¿Niveles? Eh, ¿Limnígrafos? Eh, ¿Temperatura? ¿No es lo mismo si el agua está quieta? entonces estaría fría, que, eh, perdón, caliente, si el agua está en movimiento, está está pasaría más fresca. Más A ver, fresca. para, para para que midiendo. para que repaso. Entonces, en, ca, en cada uno de estos de estos de estos eh, desagües y que son verdaderos ríos subterráneos como el Maldonado y otro montón de ríos que desagotan en el, en el río de la Plata, hay en todas estas eh, bocas de tormenta y en el propio trazado de los ríos subterráneos hay sensores que van midiendo todo esto? A ver, sí, hay sensores que no están en cada boca, sino que justamente el trabajo a medida... En la traza, claro. Claro, nos juntamos con los ingenieros de, hidra, de hidrometría de la Ciudad de Buenos Aires, incluidos meteorólogos, y nos dijeron, mira, a mí me interesa saber qué información hay en este punto, y en este otro punto, y en este otro punto. Entonces nos identificaron aquellos puntos de sensorización que denominamos. Entonces allí fuimos que colocamos Depende del lugar, qué datos querían obtener. Mira, acá me interesa el caudal. Mira, en este punto B me interesa el caudal, el nivel, la temperatura. Y así estamos sensorizando alrededor de 40 puntos a lo largo de esos siete eh, ríos subterráneos, esas siete cuencas que atraviesan la ciudad. ¿sí? Eh, toda esa información la recolectamos y se transmite vía la, una red que tiene la, la policía de la ciudad. ...al Centro Único de Datos de la Ciudad de Buenos Aires... ...al Data Center, por decir una manera... ¿no? ...donde toda la información allí se, se recopila... ...obviamente nosotros trabajamos en este sistema de comunicación... Imagínate que en una situación de inundación una catástrofe, digamos, ambiental, las redes colapsan, uno manda mensajitos avisando que está bien, las redes colapsan, entonces nosotros no solo colocamos los sensores, sino que hicimos una red redundante, como que duplicamos el canal de comunicación ante una situación de catástrofe en donde las redes colapsan. Bien, bien, muy interesante, estamos hablando con Pablo Loza, vicepresidente de marketing de BGH Tech Partner, que están trabajando obviamente con la, con la Ciudad de Buenos Aires en todas estas cuestiones que tienen que ver con, con, con, con cómo, cómo poder prevenir, en este caso, inundaciones y Y otras cuestiones que tienen que ver con el desborde de los, de los ríos subterráneos. Pablo, eh, contame alguna otra cosa que tenga que ver, no sé si con, ilu con luminarias inteligentes en, el, en el, la iluminación de la vía pública, o algunas otras cosas sí. que estén trabajando. Permitime, Sebastián, terminar, porque te, te comenté la, la, la infraestructura nomás. Lo, lo rico de todo esto es que esta información termina en un, como un panel de control, donde visualizás gráficamente la ciudad de Buenos Aires, Ajá. los puntos, y haciendo simple, doble clic, sabés si el, el, este río se está llenando, está desbordando, ¿no? Y entonces generar acciones online en el mismo momento que ocurren los datos, claro. previendo el tema de limpieza, defensa civil, etc. Y no solo eso, sino que puedes ver la historia de lo que ocurrió en ese ducto y entonces predecir que este río quedó chico y hacer una obra. Entonces vos ves que hay puertas para evitar que la subestada penetre al río. Ahora ves reservorios en el Parque Sarmiento donde ante desborde de ríos el agua fluye hacia ese sector. Entonces la capacidad de sensorizar te genera alertas tempranas, que en el fondo es esa la solución, te genera alertas tempranas para que la Ciudad de Buenos Aires tome acción en el mismo momento ¿eh? con, con defensa civil, etcétera, o preventivamente haciendo or, eh, obras de planificación. Y ahí está la riqueza de la de la solución, no tanto en el sensor, sino en la información y qué hago con esa información. Claro, cómo haces el análisis para decir, bueno, yo vos Correcto. mencionabas la zona de Pacífico, yo vivo ahí y ahora obviamente esa zona no se, no se inunda más y cada tanto cuando hay lluvia, por ahí en el medio de la lluvia ves que hay eh, algún camión en, haciendo algún trabajo especial en alguna, en alguna de las bocas de tormenta. Claro. Exactamente. Así que, perdón que te interrumpí, Sebastián, pero me parecía. No, no, no, está muy, muy pertinente. Yo lo había entendido así, pero es cierto que habías quedado a, a mitad, de, a mitad de, de camino con lo que es el, el estudio y el análisis de esos datos que generan, obviamente, claro. obviamente los sensores. Bueno, yo te preguntaba por algunas otras cuestiones. Sí. No sé si la iluminación o algunas sí, otras mira, cuestiones. La verdad que tenemos soluciones de movilidad inteligente, de luminarias inteligentes. A ver, luminarias, básicamente hoy es la ciudad y Buenos Aires se dijo en, el, en la expo. Eh, tiene una, es una ciudad que más luminarias LED tiene, no solo es porque eso resulta en mayor luminosidad y, y, y en temas de seguridad, sino en consumo energético, ¿sí? La parte de inteligencia, entre comillas, de las luces tiene que ver con la telegestión. Vos podés en cierta medida gestionar las luminarias, eh, por ejemplo, dar una mayor o menor intensidad, por ejemplo... Eh, si vos estás en un trayecto, no hace falta, no pasa a nadie que la luz esté prendida. Entonces la vas prendiendo en la medida que van pasando los autos, o si hay un accidente vos podés hacer que flayen de algún color, entonces la, las ambulancias que ven pueden visualizar a la distancia dónde está específicamente el área que tienen que asistir. Entonces vos a través de esa telegestión o inteligencia, Poder gestionar las luminarias Bueno, sí. vamos a tener que hablar con la gente de la Ciudad de Buenos Aires porque Y vos decís que se puede cambiar el color Yo estoy viendo muchas La mayoría son de, de, de luminaria Más tipo amarillita, más cálida Pero estoy viendo mucho blanco Y me da medio raro, no me gusta tanto Me da un poco más frío Me gusta más la luminaria que se parece más a la luminaria tradicional De color Amarillo o anaranjado, caria, por así decirlo, sí, sí. y no la de, la, de, la de blanco que me da un poco más eh, Ey, ver, eh, tubo no fluorescente. Yo Sebastián, en luminarias, pero claramente las LED son luz fría, digamos, ¿no? Es ese blanco intenso que parece que no te gusta, pero <risa> es la luminaria más fría. Lo que se hace es, lo vas a ver a lo mejor en los monumentos, en, en el obelisco, en la pirámide de Mayo, donde hemos trabajado, que cambia de color, por ejemplo, el Día de la Patria, entonces algunos... Se lo iluminás pide, con distinto color, naranja. claro, claro. Eh, ahí, ahí es donde vos podés gestionarlas y depende tal día no sé, el día de la lucha contra el cáncer en el color que lo identifica el día del autismo, ponerlas en azul entonces podés gestionarla y darles un color distinto eh, a esas luces que están en el monumento no, esa, esa, part esa funcionalidad No la tiene la luminaria de las calles, pero sí cuando vos pones, por ejemplo, en monumentos públicos. Claro, claro. Bueno, muy, muy, muy interesante todo lo que están haciendo desde BGH Tech Partners. Ahí pasamos por, por, por el stand en, en, la, en, en Smart City Expo y la verdad, muy muy interesante estas, estas cuestiones que estás contando. Pablo, te agradezco mucho por, por la charla. Te mando un saludo. Por favor, muchas gracias por el tiempo y la oportunidad que nos dan de darnos a conocer. Hablábamos, hasta luego, hablamos con Pablo Loza, vicepresidente de marketing de BGH Tech Partners. Bueno. Escuchamos una tanda, Belén, y volvemos en un ratito instantes Nomás con el último bloque acá en Solo Negocios Tenemos una cuenta en Twitter que es arroba solonegociosweb Y tenemos una página en internet Mirá, me estaba preguntando Sebastián Escobena recién por Twitter Si este programa después queda en alguna plataforma para escucharlo después Y qué sé yo, obviamente Y ahí Sebastián, tocayo querido, te cuento Es www.solonegociosweb.com.ar Tanda y ya volvemos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 Volvimos, último bloque en solo negocios, 13.54, 19.4 la temperatura en este momento en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, la semana pasada el presidente Macri hizo un anuncio formal de la llamada sociedad por acciones simplificadas, la SAS. Ya te contamos acá que son parte de, de la ley de emprendedores que fue sancionada también hace algunos meses en el Congreso y que apunta a fomentar... El, el, la generación de empleo, esta cuestión de que vos puedas, de manera simplificada, tal el nombre de las, de las nuevas sociedades, armar muy rápido y de manera digital una, una sociedad y que esto puede ser bueno, parte de un, de un emprendimiento y demás. Para tener un poco más de detalle de cómo, de cómo funcionan estas, estas sociedades digamos, y cuáles son los beneficios que van a traer, estamos en comunicación con Daniel Tricarico que es el director ejecutivo de ASEA, que es la Asociación de Emprendedores de la República Argentina. Daniel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por el llamado. Bueno, bueno. Daniel, eh, ya alguna vez en, acá en Solo Negocios contamos el, detalles de la, ley, de la ley de emprendedores y de qué, y de qué significaban eh, las SAS y todo lo que podían aportar. ¿Nos podés eh, resumir después de este anuncio formal de la semana pasada en qué consisten estas sociedades por acciones simplificadas? Fenomenal. Bueno, un gustazo. Eh, realmente es un hito muy importante para, para los emprendedores, para cualquiera que, que esté emprendiendo o que desee emprender, porque, como dijiste decís, como decís vos bien antes, va a poder generar su sociedad una SAS, que no es una SA ni una SRL, que son dos tipificidades de, de legales más, eh, digamos, más antiguas. Ahora en la SAS, de alguna manera, viene a Generar a innovar sobre el marco jurídico, y eso es lo que venimos haciendo desde ASEAN, ¿no? A través de la influencia en políticas públicas, lo que hacemos es generar un marco para que emprender sea más fácil. Sucintamente, quienes estén interesados pueden ingresar a www.argentina.gov.ar/sas o SAS. Sí. Y aquí van a poder constituir su Sociedad por Acciones Simplificadas, que puede ser unipersonal. Y tiene un objeto amplio de definición en el carácter del rubro, de la tipificación del negocio. Y eh, puede llegar lib libros contables online. Es, y es eh, realmente muchísimo más económica que, eh, y mucho más rápida que las anteriores. SA y bueno, a ver, para eh, eh, Daniel, yo estoy entonces, entro a www.argentina.gov.ar barra SAS, me anoto, me, y, y ¿cuánto tardo en tener una, legalmente, en constituir legalmente una de estas nuevas sociedades? Bueno, se re, supuestamente, eh, digamos, la idea es que sea en un día, se, han, se están registrando casos de que dura realmente 20 minutos. Lo que sí necesitas eh, tener es una firma digital. Que eso hay que gestionarlo. ¿verdad? Eso lo gestionás ante la FIP, ¿no? Sí, sí, sí. Vos necesitas una firma digital que es, digamos, la, la firma de los, de los papeles. Pero este, esta innovación y esta realmente es una agilidad y, y, y redunda en, como te digo, 15, 20 minutos. Se han constituido las primeras 50, eh, estamos ya por las 80 SAS y vemos algo como muy rápido y muy simple. Es un hito fenomenal, así que a todos quienes deseen emprender, realmente los invito a que ingresen a, a esta dirección que les comento, porque no, no, no hay trabas y es, es realmente simple. Bueno, obviamente primero tenés que sacar el quit y como vos decías esta firma digital, pero bueno, son trámites que más o menos en la FIP por ahí te llevan eh, un par de días hacerlo, pero es bastante simple también de un, tiempo, de un tiempo a esta parte y después en lo que es concretamente la constitución de esta sociedad, como vos decías por ahí en, en 20 minutos, media hora ya la tenés, ya la tenés funcionando. Estas, este tipo de sociedades, que, ¿cuál es el capital que necesitas eh, depositar para que empiecen a funcionar? Un capital mínimo vital inmóvil. ¿Esos son.? Eh, ¿cu cuánto, ¿En dinero cuánto es? Um, mira, ahora no, no me acuerdo, no tengo bien a mano el, el, lo que implica eso, pero está en argentina.gov.ar. Bien, bien, pero sí, yo lo vi también por ahí, no quiero decir una cifra que no es, pero es, es, bastante, es bastante poco. Son menos de 10 mil pesos. ¿Por qué se va actualizando? Se va actualizando de acuerdo al, al, al monto del, del, del salario mínimo vital y móvil, correcto. Sí. Bueno, ¿y, ¿y qué tipo de compañías de estas 80 más o menos, las primeras y más, qué tipo de compañías son las que, se, las que adhieren a este formato? Eh, no, realmente como te digo, el, el, el objeto que vos desees llevar adelante es bien amplio, no es que tiene una especificidad y son compañías que tienen que ver con lo tecnológico, etc. Realmente puede ser de cualquier rubro y lo, lo que es mejor La idea es que sea extensible en todos lados del país. Hoy por hoy, tenemos, eh, digamos, está en Buenos Aires, que es el, el primer punto, pero de a poco se, va in, se van a ir dividiendo provincias y localidades. No Bien, perfecto. Bueno, muy, muy interesante, Daniel, toda esta, toda esta cuestión de las SAS. Iremos charlando con ustedes desde ASEA a ver cómo, cómo evoluciona esta cuestión. ¿Te parece? Fenomenal. Bueno, te mando un saludo grande. Gracias por atendernos un abrazo, abrazo con Daniel Tricarico que es director ejecutivo de ASEA que es la asociación de emprendedores uno de los impulsores de la ley de emprendedores obviamente que tiene que ver con esta cuestión de, de, del lanzamiento formal de estas sociedades por, por acciones eh, simplificadas que ya están disponibles en www.argentina.gov www Punto ar, barra, S -A -S. Ahí tenés toda la información sobre este nuevo tipo de sociedades ideales para un emprendimiento que recién arranca porque tiene pocos, pocos requerimientos de entrada y poco capital que tenés que invertir para, para abrirlas. Bueno compañeros, 14 horas, llegamos al final de este programa, Belén me mira y se ríe. Ya está, se terminó este Solo Negocios. Nos vamos a encontrar dentro de siete días acá en Radio Ler. Recuerden, arroba solo negocios web www.solonegociosweb.com.ar Nos vamos, la mejor semana para todos. Adiós. Esto fue Solo, solo negocios. negocios. Business en la radio. La semana que viene, más. Seguinos escuchando en www.solonegociosweb.com.ar Bueno, nuestra cuenta de Twitter.